O sea, se está ahorrando energía. Algunos pueden ahorrar mucho más porque hay, tienen actividades que por ahí pueden disminuir la luz. Pero hay otras, qué sé yo, si juegan al básquet no pueden disminuir la luz, si hacen alguna actividad que tienen que tener buena luz. Hay otras que sí que se puede ahorrar, pero es imposible. ¿Cómo vamos a estar ahorrando energía para que los chicos disfruten un rato después? Eh, aparte de